Gusti, Gusti y hey, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Lunes 14 de mayo comenzamos una nueva semana y una semana marcada nuevamente por las altas temperaturas. Ahora mismo tenemos solamente 9 graditos pero se espera que aumenten conforme pasen las horas y tendremos máximas de 24 grados el día de hoy y pasarán de los 20 durante los próximos días durante toda la semana aunque se esperan lluvias para el jueves o el viernes. Pero independientemente de la meteorología Nosotros os vamos a ofrecer Un programa muy variado Y creemos bastante interesante Tendremos con nosotros A Iñaki Vergara Director de la revista BR-OZAR Que ha salido un nuevo número Ha sacado un nuevo número Correspondiente al mes de mayo Y hablaremos con él Con Iñaki Vergara Para que nos cuente qué es lo que trae de nuevo Este nuevo número de la revista br Tendremos también a nuestra cocinera particular, a Raquel Martiartu, que nos traerá una nueva receta, esta vez de trucha a la Navarra. Y como no, hablaremos de otras muchas cuestiones, aunque de todo ello en el boletín informativo al que daremos comienzo en breves instantes. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net porque vamos a comenzar. 14 de mayo de 2012 comenzamos con Berrión informativo, el informativo de Berriozar y Ratia y lo hacemos como siempre con las noticias eh, que hacen referencia a Navarra. Comenzamos por ese Congreso del Partido Popular en Navarra que ha elegido a un nuevo presidente, Enrique Martín, un presidente que ya ha hecho sus primeras declaraciones y ha analizado tanto el cese de la actividad de ETA como las perspectivas de su partido o la situación política de Navarra en un momento en el que el, el gobierno foral, según su Subraya Martín, está en serias dificultades pero con visos de poder durar porque hay intereses. Es Este parlamentario foral, ginecólogo, casado y sin hijos, se muestra orgulloso de haber sido nombrado presidente del Partido Popular de Navarra en el sexto Congreso Regional celebrado por su partido el pasado sábado en Pamplona. Orgulloso y animado con una gran ambición de empezar a trabajar pronto en el objetivo fundamental de su presidencia, que según anuncia va a ser trabajar por hacer un PP de Navarra fuerte que pueda condicionar a corto plazo la política de la comunidad foral. El gobierno de Navarra según ha declarado Martín de Marcos está ahora en serias dificultades porque UPN está apoyando las políticas del Partido Popular a nivel nacional y luego en Navarra se encuentra con la tesitura de que el Partido Socialista está más preocupado por oponerse a las reformas que por gobernar realmente la comunidad. Esas fueron las palabras del nuevo presidente del Partido Popular. Unas reformas Estructurales que defiende como necesarias para sacar España adelante. Al analizar las relaciones del PP con UPN, partidos que se separaron en 2008 tras romperse el acuerdo que les había mantenido unidos durante casi dos décadas, Enrique Martín precisa que ellos son en el Parlamento de Navarra un partido en oposición. Pero dicho esto, precisa que los populares no participan en posiciones críticas ante un partido, sino ante determinadas acciones que pudiera tomar un partido condicionado por tener un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Cabe recordar que Martín de Marcos se alzó el sábado con la presidencia del Partido Popular de Navarra tras una dura pugna con Ana Beltrán, quien fue nombrada vicepresidenta en el acto celebrado en Baluarte y que contó con la presencia de María Dolores de Cospedal. Y raro es el día en el que no tengamos que mencionar alguna noticia de economía. Es el caso de hoy y que es que hemos conocido que Banca Cívica necesitará 1.287 millones de euros en provisiones adicionales. Banca Cívica cifró ayer en esta cantidad 1.287 millones de euros las provisiones adicionales para cumplir con las exigencias aprobadas por el Gobierno de España para sanear sus activos inmobiliarios. Según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la constitución de estas provisiones se realizará en el seno de la operación de integración con CaixaBank. Del total de las provisiones, 483 millones corresponden a crédito por suelo, 143 millones a proporciones en curso y 120 millones a terminadas, mientras que 330 millones son por garantía personal y segunda hipoteca y 206 millones por otros bienes. La empresa añade que si la integración con CaixaBank no se realizase, la dotación de estas provisiones conllevaría unas pérdidas netas de 1.143 millones de euros este año, lo que generaría un déficit de capital de 1.452 millones de euros en banca cívica. Pasamos ya a hablar de cuestiones más cercanas, de la actualidad de Berriozar y comenzamos por las bases del concurso de cartel de fiestas que ya han sido publicadas y que están disponibles en la web municipal berriozar.es. Los carteles, los trabajos podrán presentarse a partir de hoy y hasta el 8 de junio. Eh, y se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Cada participante podrá presentar un máximo de tres carteles, siendo libre el estilo y la técnica empleadas. Se premiará al mejor cartel presentado, al mejor local y un premio infantil. Y los eh, premios son los siguientes, 600 euros para el mejor cartel, 300 para el mejor cartel local y 150 euros de la modalidad infantil. Y seguimos hablando de concursos, puesto que junto con el concurso del cartel de fiestas, otro concurso con gran tradición en Berriozar es el de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Un concurso que celebra ya su undécima edición y las bases, como no, también están disponibles en la página web municipal berriozar.es. Podrá participar toda aquella persona que lo desee con un máximo de tres fotografías, aunque se premiará como máximo una obra por persona persona. Las fotografías deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. Serán tituladas y podrán ser en blanco y negro o en color. Eso sí, el tamaño es fijo, de 20 por 30 centímetros. Se presentarán sin montar, es decir, sin paspartú, marco ni cristal y sin datos personales que puedan identificar a los autores. Se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase «Décimo primer concurso de fotografía». Eh, los sobres se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio y habrá tres premios. Un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 y un tercero de 150. Además de la categoría general también habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una Berriozartagra consistente en 400 euros. Y ya se han publicado las listas provisionales de admitidos en la escuela infantil. Estas listas ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es y tras su publicación se abrió un plazo de reclamaciones que concluye hoy, aunque hoy todavía hay posibilidad de presentar reclamaciones en el Ayuntamiento de Berriozar dirigidas a la Comisión de Selección alegando las consideraciones por las que se solicita la revisión de la puntuación reflejada en las listas provisionales. Una vez revisadas y analizadas todas estas reclamaciones, se publicarán las listas definitivas el próximo 24 de mayo. Más cuestiones. Eh, otro Berriozar también existe. Bajo este título se celebran durante estos días las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar quiere hacer llegar a sus ciudadanas y ciudadanos algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos rodean, que de normal pasan desapercibidas a veces porque no las conocemos, no las vemos en la calle o porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Por todo ello ha organizado junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y varias entidades sin ánimo de lucro estas jornadas que pretenden dar a conocer la realidad de estas personas excluidas. Así, hasta el próximo 19 de mayo permanecerá abierta al público una exposición que muestra la labor de todas estas asociaciones en el Culturgune del Ayuntamiento. Además, el próximo miércoles 16 de mayo la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base ofrecerá una charla informativa. El martes 22 y el miércoles 23 se cerrará el ciclón con el resto de asociaciones sin ánimo de lucro que explicarán su importante labor, eh, como pueden ser Videan, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino, Caritas, Anfas, Eunate, asociaciones de espina bífida, hidrocefalia y esclerosis múltiple o Bonotaxi. Todas las charlas tendrán lugar en la sala insonorizada del Culturgune de Berriozar a las 7 de la tarde. Y concluimos eh, nuestro turno de noticias de Berriozar, eh, recordándoos que ya se pueden solicitar becas para el comedor de la escuela infantil en el próximo curso. De hecho, eh, el plazo eh, se abrió el 9 de mayo y se permanecerá abierto hasta el próximo día 31. Eh, las solicitudes deberán realizarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y hablamos ahora de deportes, de los resultados obtenidos por el Berriozar el Club de Fútbol en la pasada jornada, celebrada el pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino y por ese equipo de primera regional que se enfrentó al Lagunac en Berriozar con un resultado de 9-1 a a favor de los Berriozar Tarras. El cadete A se enfrentó al Gaste Berriac en Berriozar con un resultado de empate a 3, mientras que el cadete B... Tuvo como rival al Estella, en un partido jugado en Estella, los Berrios Artagrias cayeron por 1 a 0. El infantil A se enfrentó al San Ignacio en Larravide y venció por 1 a 4, mientras que el infantil B tuvo como rival al Burlades en Burlada y perdió por 4 a 3. Pasamos ya al fútbol femenino. El equipo de regional femenino se enfrentó a Osasuna en Tajonar y perdió por 3 a 0. El equipo de fútbol 7 femenino tuvo como rival al Don Esteve en Berriozar y venció por un contundente 7 a 1. Mientras que el equipo de Boscos, de fútbol 7 de Boscos femenino, se enfrentó a La Naitasuna en Larravide y venció por 3 a 4. En cuanto al fútbol 7 masculino, debemos recordar que este fin de semana tuvieron jornada de descanso, así que pasamos a nuestros equipos de futbito. El Berriozar B se enfrentó al Vázquez de Mella en Berriozar y venció por 1 a 0. El Berriozar C perdió contra el San Ignacio 0 a 1, mientras que el Berriozar D jugó contra el Sagrado Corazón en el Sagrado Corazón, en el Colegio Sagrado Corazón, y venció por 0 a 1. El Berriozar E se enfrentó a la de Mar en María y perdió por 1 a 0 mientras que el Berriozar F venció al Itaro Aguarte por 1 a 0 el Berriozar G tuvo como rival a la Light en Barañain con un resultado de empate a 1 mientras que el Berriozar H se enfrentó al Mendy Yorri en Berriozar y perdió por 0 a 1 el Berriozar I tuvo como rival al Sandu Celay en Berriozar y los Berriozar ganaron por 1 a 0 y por último el Berriozar J se enfrentó al Amigo en el colegio Amigo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 Perrozar y Ratia es un punto sorthy. Seguimos adelante en Berriozar y Reactiva. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Estamos escuchando ya el Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y enseguida volvemos con Raquel Martiartu, nuestra cocinera particular, que nos traerá una nueva receta y después hablaremos con Iñaki Vergara, director de la revista Berriozar. Mondu à teus caras, passa asurem esua. Eis a granheus caras vai, mundo teus caras, passa. Y estamos eh, ya con el delantal puesto, porque tenemos con nosotros a Raquel Marti Artu, que hoy nos trae una nueva receta, creo que de, de pescado, además, ¿no? De eh, Raquel pescado. Caixo egunon. Caixo egunon, sí. Eh, de... Pescado, ¿no? Hemos dicho. Pescadico, pescadico. Sí, que ya, ya tocaba. Y además una receta muy tradicional también, ¿no? Sí, de la zona, como, como intentamos, traer algunas que sean de por aquí. ¿Qué tenemos hoy? Trucha a la Navarra. Trucha a la Navarra. Es bueno muy típico. Eh, sí, muy típico. Eh, que Bueno, ya nos contarás ahora cómo es la elaboración. A priori no parece demasiado complicada. No. Eh, vamos a ver primero qué es lo que vamos a necesitar para elaborar esa trucha a la navarra. Vale, hemos hecho para seis personas, ¿vale? Así que seis truchas de unos 200 gramos cada una. Luego, 12 lonchitas de jamón serrano, uh -huh. dos decilitros de aceite, 18 piezas de patata pequeña hervida, sin piel, o en realidad patatas cocidas, esto es para guarnición, uh -huh. dos limones y harina. Perfecto. Bueno, pues eh, cuatro cosas, como pues, quien dice, ¿no? Y, y, la, y la sal, que no está apuntada la sal, pero... La sal, pero también suele hacer falta, sí. Bueno, pues vamos ahora con la elaboración. Vale. Bueno, ya tenemos... Bueno, con las truchas ya limpias, ¿vale? Se introduce en el hueco del vientre una loncha de jamón, pero enrollada como si fuese un cigarrillo, ¿vale? Uh -huh. No es la forma típica de hacer, pero es, es, queda bastante mejor. Enrollamos la loncha como si fuese un cigarrillo y se la metemos en el vientre de la, de la trucha. Uh -huh. Se sala la... ...la trucha con un poquito de sal y limón... ...y se pasa por, por harina... ...las freímos en abundante aceite... ...y se retiran a una fuente... están bien fritas... ...bueno, en parte de este aceite... ...doramos las lonchas de jamón que quedan... ...que serían las otras seis... ...agregamos el zumo de un limón... ...y cuando esto ya cuece, se retira... ...se le pone la loncha de jamón encima a la trucha... Uh -huh. ...y la salsica restante que ha quedado... ...del zumico de limón... ...se le echa por encima... ...¿vale? Perfecto... ...y ya por último... ...se adornan con unas rodajas de limón... O sea, se, se coloca la trucha, se la adorna con unas rodajas de limón y a los lados le ponemos la patata hervida. Uh -huh, nos queda un plato guarnición. muy bonito también. Uh -huh. Eso es. Sí, sí, muy, muy atractivo y además muy rico seguramente. <ríe> <risa> Algún día yo creo que tendremos que hacer todas las recetas que hemos ido haciendo hasta ahora sí, traer sí, y sí, hacer una quiera, ¿eh? <risa> <risa> <risa> un cursillo. <risa> Perfecto. Pues eh, bueno, ya supongo que la gente a la gente le habrá dado tiempo de coger eh, papel y boli o si estaban apuntando ya de antes y algo se les ha escapado, ahora es la oportunidad de que lo pillen, vamos a repetir esos ingredientes que nos hacen falta. Muy bien. Bueno, seis truchas de unos 200 gramos cada una. Uh -huh. 12 lonchas de jamón serrano. 2 ¿Sí? decilitros de aceite. 18 piezas de patatas pequeñas hervidas. Pero bueno, eso al gusto. 2 limones y harina. Y sal. Y la sal. <risa> la sal, que lleva muy poquita porque ya lleva el jamón, pero eso, un poquito de sal. Un poquito, vale. Pues eso vamos es. ahora con la elaboración. Vale. Eh, con la trucha ya limpia introducimos a forma de cigarrillo eh, un, una, rodajica, o sea, eso, una lonchica de jamón uh -huh. dentro del vientre de la trucha. Se, se salan las truchas con sal y limón y se pasan por harina. Las freímos en aceite bien caliente y las retiramos. En este mismo aceite o en parte de este aceite se doran las lonchas que quedan de jamón, se añade el zumo de un limón y cuando esto ya está bien, bien cocido uh -huh. se retira. Colocamos la loncha de jamón encima de la trucha frita, le echamos un poquito de esta salsa por encima y en un ládico le ponemos las, las patatas, que están hervidas, patatas cocidas, vamos, uh -huh. y ya está. Y ya está, pues bien sencillo y bien rico, así que con esta receta nos quedamos por hoy. Hasta la semana que viene, que seguramente nos traerás otra igual de rica, igual de sencilla. Es que ricas con <ríe> aquel venga abur sí, dale abur tot Thank you. Adelante en Berriozar y Riatia En el 100.8 de FM y como hemos Comentado antes eh, vamos a hablar De la revista Berriozar Y tenemos ya con nosotros A su director, a Iñaki Vergara, Kaixo Iñaki Egunon Kaixo Egunon bueno, pues, eh, Ya tenemos entre manos la, El número de mayo, el número 49 De la revista Berriozar, un número Que bueno pues nos trae temas eh, Interesantes y comenzamos bueno, ya por la portada en el que vemos la, la nueva Plaza de Euskal Herria, supongo que por la inauguración el del nuevo, de este nuevo espacio no Sí, sí, estaba claro que la Plaza de Euskal Herria es yo creo que lo que está claro es el centro ya de, de Berrezar eh, la biblioteca, el ayuntamiento, el centro de salud mm. la escuela de música, cuando la acaben también estará ahí a, a pleno rendimiento también al final yo creo que se ha quedado ahí en el pues yo creo que es el, pues, como hemos dicho, un espacio abierto a que a que pase al tránsito, pero uh -huh. y sobre todo a estar todo, completamente comunicado con casi todas las instituciones del ayuntamiento. Uh -huh. eh, si abrimos la revista, comenzamos... Y bueno, lo primero que vemos es el, el agurra, el, el saluda, aunque... Eh se trata de un tema que si te parece hablamos después de esa, ese quinto aniversario y esas celebraciones uh -huh. que eh, se han retrasado un poquito, ¿no? Pero bueno, ya sí. lo comentamos luego cuando hayamos terminado el, el repaso de, de la revista. Vamos a ver primero lo que nos trae la revista Berriozar este mes. Empezamos con un reportaje eh, en el que se habla de la fiesta de Sorten, que es otro de los puntos de interés de, de este mes, ¿no? La, la fiesta de Sorcen y Casbatúas. Sí, claro, porque al final es el pueblo el que organiza este año el uh -huh. cole de aquí entonces al final yo creo que la fiesta pues arriba en Pamplona en la taconera pues será me imagino grandiosa o importante uh -huh. como todos los años que suele ser pero este año nos pilla más de cerca porque al final son somos los organizadores no aquí sí. desde, desde mm. el pueblo bien aquí vemos que se ha hablado un poco de la presentación de la propia fiesta que tuvo lugar también hace bueno hace escasos días a finales de, de abril y también del del propio video Clip que eh, bueno, hay, hay una foto aquí de la grabación del videoclip que salen los marea uh -huh. y, y se presentó también en esa hace, hace poco un videoclip que ya está, dando, ya está circulando por, por internet que está teniendo bastantes eh, visitas. Eh, seguimos adelante, vemos eh, más, eh, bueno, más noticias, más eh, cuestiones. Sí. Al final, la revista se nos ha quedado <risa> tan flaca que lo que estamos optando <risa> es por intentar hacer artículos. A una página para informar un poquito de todo y luego, pues, pues breves. Entonces, mm. eso es un poco lo que nos queda, ¿no? Dar algún se, breve. Se y... acabaron los tiempos de los reportajes a cuatro páginas, ¿no? O a tres, no o sé cuatro. si a cuatro tuvimos, pero a tres está claro que, que, <ríe> que no. no. Y a dos, pues, mira, la, el mes que viene sacamos algo, pero porque como es el último y se nos corta un poco ahí en el tiempo, mm -hmm. le damos dos páginas a un, a un report. Sí, aquí vemos varias noticias que han tenido lugar en el, durante el mes pasado. Bueno, pues eh, la propia inauguración de la Plaza Euskal Herria. La, eh, la manifestación la, sí, la huelga, la huelga general, general una manifestación por la, las concentraciones por la salud pública de calidad etcétera etcétera vemos eh, varias noticias de interés y eh, tenemos también una sección ya en la página número 8 eh, el ayuntamiento por dentro que como cada mes pues nos acerca a un representante municipal con una entrevista ¿no uh -huh. es así? en ese caso José Ruiz del PP le tocaba un poco y ahí cerramos un poco lo que es ya el, a todos los grupos uh -huh. que bueno que realmente aquí lo que interesa es hablar a, de las personas no pero bueno como hay que ir por un orden pues cerramos ya con todos los grupos y hablamos ya pues con el último representante de, de la primera ronda que hemos hecho pues a todos los los partidos, las personas que forman parte de ellos. O sea que ya, ha pasado, ya han pasado por estas páginas al menos un representante de cada formación política, ¿no? Eso es. Ahora uh -huh. empezaremos un poco a dar la segunda vuelta y empezaremos a, a repetirlos, porque empiezan a ser más numerosos ya. Uh -huh. Miren, bueno, repetir grupos políticos, que no personas, iremos ¿vale? claro, claro, viendo hasta, claro. hasta conocer a todos los representantes del, del Pleno, a todos los concejales... De Berriozar. En la siguiente página encontramos otro reportaje, esta vez sobre la asociación Kiliki, que ha regresado a Berriozar. Hace poco teníamos aquí en Berrión a sus eh, representantes, a algunos de sus miembros, eh, con un nuevo campamento de verano que tendrá lugar en agosto. Sí, sí, eso es un poco la idea, volver han visto que había una necesidad un poco ahí en el pueblo, se han juntado, tenían ganas mm. y aquí sobre todo pues ver un poquito cómo va a funcionar y sobre todo en esas fotos viejas que nos han mandado sí. antiguas, buscarse a antiguos caras y decir, mira este cómo ha cambiado No sé qué. yo creo que puede ser interesante un poco en el volver al recuerdo mm. y yo creo que están animados a hacer cosas y yo creo que bueno, la idea será este verano con ese campamento. Mm, perfecto y, y ya, eh, si seguimos un poco más adelante, casi nos salimos de la de la revista se nos ha terminado también de forma repentina pero eh, fiel a las tradiciones termina con esa sección de música esta vez con el grupo Dambacana sí un grupo de, con fusiones y ritmos un poco ahí africanos entonces un poquito pues un poquito pues, timbales hay cañeros hay mucha gente ahí metida dentro del grupo es una fusión de dos grupos que se separaron hace tiempo pero bueno yo creo que poco a poco ya Yo creo que además ya, ya un par de años ya tocando juntos, yo creo que ya tienen peso y creo que además van a presentar disco dentro de poco uh -huh. van a hacer alguna cosa de hecho creo que también tocarán en Sorchen, o sea que ahí estarán un poquito para, para uh -huh. poder oírlos. Perfecto, pues eh, esos son los temas que nos trae la revista este mes. Eh, y lo que comentábamos al principio del quinto aniversario es que los meses anteriores, cada vez que hemos hecho esta, esta entrevista para presentar la nueva revista cada mes, eh, veníamos hablando de las celebraciones del quinto aniversario que iban a tener lugar en junio, pero finalmente habéis decidido retrasarlo a septiembre. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esta, este cambio de fechas. Pues elegimos una fecha en la que pensábamos que no había nada ni en Berrozar ni alrededores y resultó pues, que va a haber la historia del 1512 en, en Iruña que se va a juntar un montón de gente Y sobre todo lo que más nos preocupa que va a haber conciertos grandes de, de música, ¿no? Al final, el que se encarga, Javi, el que se encarga de buscar los grupos para la celebración vio que había muchísima gente que le estaba diciendo que se va a subir a otros conciertos entonces al final tener un concierto con que lo queremos hacer atractivo pequeñito en el pueblo nos iba a mermar mucho la participación. Entonces hemos decidido llevarlo a septiembre Que yo creo que empieza el curso, empieza las actividades, empieza un poco el movimiento y hemos decidido pues, pasarlo ahí. Como tú bien decías al principio, este es el número 49, el siguiente será el 50, que mm. es justamente el, el número ya que haríamos ya el, el año. Pero bueno, como la idea va a ser durante todo el año que viene celebrar nuestro quinto aniversario, mm. porque realmente... Sacamos un número 0 en junio, entonces ese sería ahí el, el inicio, pero bueno, septiembre es muy largo, empezaremos con el curso el año que viene y e iremos dando, dando caña. Bien, y de, el, el, la, para celebraciones da igual que sea el número 50 o el número 51, ¿no? Al Seguro, final. además va a ser todo el año, vamos a estar con la campaña esta de, de Entre Todos para intentar que la revista mm. pues coja un poquito de peso... Los boletos siguen vendiéndose en los locales que, que colaboran, que ya salen en la página aquí, en este caso la página 5, salen los locales que, que nos colaboran y que están vendiendo los boletos. Nos comentan que van poco a poco, porque la gente veía el sorteo muy lejos, pero bueno, también hay que decirlo, pues ahora va a ser más lejos el sorteo, pero bueno, cuando empecemos en septiembre lo que haremos es avisar otra vez de todo el sorteo, poner mm. toda la maquinaria en marcha. Explicar lo que vamos a hacer el, ese concierto del 15 de septiembre, que ya tenemos varios grupos ya que nos van confirmando y un poquito a dar uh -huh. guerra, a dar guerra. Cuando comentabas lo del sorteo, igual conviene recordar que es el el sorteo se realizará ese, ese mismo día que es un sorteo también para recaudar fondos para la propia revista no que, esa es la idea que, para que pueda seguir adelante ante esta situación de, de crisis ¿cómo está yendo la, la campaña? ¿se están vendiendo boletos? ¿los comercios están participando? Sí, hombre, a ver lo que está claro que esto es, como hemos denominado campaña, entre todos, de no no o sea, si veis los carteles que daremos otra vuelta un poco poniendo para que la gente se informe, sobre todo por el cambio de fecha o la revista, que es lo que más importa, ¿no? Ahí vais a ver, un, o sea, hay tres bloques de premios y ahí dentro de los bloques podéis leer, pues, desde el que más da, el Jolastoki, yo qué sé, Iyaki, Iyaki Vergara, bueno, que soy yo, pero bueno, también <risa> pongo un premio, pues, Maite Arbizo Peluquería, Ana Salvatierra, que zamail hay un montón de gente que ha colaborado con nosotros. Eh, la idea es que ellos nos ceden unos productos y luego estamos hechos unos lotes de premios, yo creo que interesantes, por un euro juegas, participas contra 1.250 euros en premio y yo creo que son cosas, pues yo que sé pues desde unas mochilas hasta un estudio fotográfico, tratamientos faciales cenas, comidas, yo creo que hay pues cosas interesantes como para un pa, fin de pa, semana pa, en Cantabria también, <risas> también ese es el premio grande, casi me salto ahí, de que es tu rama también, que está ahí un poco que también colabora, seguro que alguno me ha dejado por ahí entre medio, pero yo creo que hemos un una parrilla de premios muy interesante Bueno, pues eh, estamos ya ansiosos de, de ver a quién le toca eh, todos esos los boletos se pueden adquirir en los establecimientos que participan, en los establecimientos colaboradores de, de esta campaña que están en todo Berriozar eh, y bueno, y, y, y me imagino que seguirá adelante también durante, durante el verano Cuéntanos. Sí, sigue en más sitios y también decir que el día de Berriozar Que sí. es una de las acciones que vamos a hacer en la calle Pondremos una mesa en la que venderemos también los boletos, explicaremos la campaña, iremos un poco comentando a la gente por los grupos que, que más o menos ya nos han dicho que sí. Uh -huh. Hemos hecho una camiseta también con una de la portada de, de hace unos años de la revista que también se pondrá a la venta. El precio son 10 euros, es algo simbólico pues, para ir un poco... Porque también con Videan pues, colaboramos también con las camisetas y no las pusieron también un buen precio. Entonces, al final, es un poco decir que eso... Bueno, que al final es algo simbólico. 10 euros a una portada con una foto de una portada del... Uh -huh. ...del lavadero, entonces yo creo que la foto es bonita, la gente le va a gustar... ...entonces es un poco, pues jugar un poco con eso, ¿no? ...y que la gente, pues yo qué sé, que no costándote mucho... ...y como dice la campaña, pues de no nartear no entre todos... ...podamos ir consiguiendo ampliar un poquito la revista. Hmm. Bueno, el próximo número es el, el de junio, el, el 50... ...y ya será eh, el último antes del verano, ¿no? Hacéis ahí parón como todos los años. Hacemos parón, cerramos a lo grande con el Día de Berrezar ...y volvemos a lo grande con las fiestas de, de Berrezar. La gente descansa un poco, porque también este es un trabajo al final que casi se pues, hace pues, sin ánimo de lucro, casi altruistamente para lo, para, lo, para, lo hace, para lo que se estamos cobrando, por decirlo así. Entonces la idea es que la revista también pues, la, la gente descanse. En verano la gente se va a vacaciones, al final va a llegar una información a casa que la gente no lee porque está pensando que se me voy a vacaciones, San Fermín y no sé uh -huh. qué, no sé cuánto. Entonces también es interesante pues, parar un poquito para que la gente se refresque un poco. Bueno, pues eh, de todas formas, el mes que viene será la última de este curso y esperamos tenerte con nosotros de nuevo para, para presentarla. Así que Iñaki Vergara, es Casco y hasta la próxima. Muy bien, aquí estaremos. Abur. Abur. Circus man 52 minutos de la mañana aquí lo vamos a dejar hasta mañana, eso sí, a mañana a las 8 y media de la mañana estaremos con todos vosotros con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazine en castellano Nos podréis encontrar, como siempre, en el 100.8 de FM eh, o, si nos seguís por internet, en eguskiplaza.net VR Arte, Chincho Equizan, e Taondo Bici. ¡Adiós!